Mientras me quede un solo sueño que soñar Mientras me quede un solo libro que leer Mientras me quede una botella de champán Mientras me quede corazón te esperaré Mientras mi cuerpo siga estando donde está Mientras mi mente siga siendo lo que es Aunque reviente mil pedazos la ciudad Mientras me quede corazón te esperaré Te esperaré Veré no des más, todo depende de ti, de ti, te esperaré aquí, te esperaré, ven, no te más, todo depende de ti, de ti. Te esperaré aquí Mientras mis manos tengan ansias de apretar Mientras mis pies sigan sabiendo estar en ti Mientras exista mi carne de identidad Mientras me quede corazón te Esperaré Porque no puedo amanecer si no estás tú Si no estás tú no tiene objeto amanecer Aunque la vida se me escape por la piel Mientras me quede corazón te esperaré Te esperaré Ven no tardes más, todo depende de ti, de ti, te esperaré aquí. Te esperaré. Ven, no tardes más. Todo depende.